Zona, ¿Hola? ¿Hola? ¿se mueve contigo? Zona 69. zona 69 La música se mueve A los platos a Raúl. Raúl Fernández A todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a la Zona 69 Comenzamos este segundo bloque Todo el mundo, bienvenido La gente que escucha desde globalhouse.es Entre las 4 y media y las 6 los domingos Y la gente que nos escucha en zona69.net Todos los días y a cualquier hora ¿eh? También nos podéis descargar los programas, por supuesto Tenemos una tecnología aquí impresionante Bueno, hay la gente que está ahí en 20 Y en Facebook en 20 Somos más de 7000 tíos y tías No te digo más Todavía escucharemos temas como estos hey. Ya te digo yo que vas a bailar hoy Pero mucho Ojo, ojo a este tema porque, por lo menos a mí, me encanta Ahora, ahora, ahora el tema más fuerte Powerplay Play. Power Play. Power Play. Esto que escuchas en la zona se llama Hey, Hey, Hey Es la música de Lauren Wari junto al rapero South Kid. Así suena esto, y así quiero que bailes aquí en la zona Bienvenido, bienvenida Shouldn't Suena la zona. Así suena la zona. I arriba. I zona. Would you hold it against me? Telecom, zona 69. música de Marcos Rodríguez, así suena esto, se llama Mediterranean Night, la zona 6-9. Primero, primero, lo escuchas aquí. Bueno, ya sabes que cada semana estamos regalando un Spotify Premium, una cuenta de Spotify Premium totalmente gratis, cada semana no, cada mes. Cada mes estamos regalando entre la gente que participa cada semana con nosotros en la zona Bueno, pues en un ratito vamos a sortear el Spotify Premium de este mes, ¿eh? ¿ok? De momento vamos a leer algunos de los comentarios que nos vais dejando en Twenty y en Facebook Por ejemplo, tengo por aquí el de Alba Santos que dice Muy buena el programa, gracias Alba, un saludo para ti Más comentarios que tengo por aquí Vamos a ver, el tablón dice Auchi, Ordóñez, dice Mándame un saludo, que eres la caña Un saludo, Auchi, por supuesto Mira, vamos a pegar un aplauso Auchi, eh Venga, venga, todos ahí, venga. Oye, qué bueno es el efecto de aplausos, eh Que te cubre segundos Si no tienes nada que decir, metes unos aplausos y ya está Es lo bueno de esto, eh, ¿Sí? Diego dice buenas, quiero un saludo, hombre. A ver, vamos a ver, vamos a ver, no, no puede ser. <risa> Yo no puedo saludar a todo el mundo, ¿eh? Bueno, mejor dicho sí, puedo saludar a todo el mundo. Diego, un saludo, por supuesto. Venga, más gente que tenemos por aquí Nos puedes pedir saludos, eh, también si quieres O nos puedes comentar en Twenty en Facebook Por ejemplo, vamos a nuestra página De Twenty, de Zona 69 Por aquí estamos, dice DJ Andy Dice, me encanta Zona 69 y los oigo Todas las semanas, saludos Y muchos éxitos, gracias Diego Luis, mira, nos ha dejado una sesión Por aquí, en la página de Zona69 Así que todo el mundo se la puede descargar eh. Nos puedes dejar tus sesiones si quieres En la página de Zona69 En Twenty, y también en Facebook Nos puedes dejar enlaces, ¿eh? por supuesto Más comentarios de Iván que dice Oye, es muy bien, me gusta esto, gracias Iván Más comentarios que hay por aquí Marcos, Marcos también nos ha dejado una canción Bueno, hay muchos comentarios por ahí, eh Nos buscas en Twenty y en Facebook, Zona69, facebook.com barra Zona69 Radio Show y Twenty.com barra Zona69. Ahí estamos. Te unes y nos dejas tu saludo. Y de momento nos quedamos con este temazo de Martin Solvay, y Afrojack Se llama Hello Replica y es un mashup. Un mashup hecho por Andy Abruza. Así suena esto, en la Zona69. conectado al 20 y estoy estoy por aquí cotillando un poco el perfil de nuestro ganador o ganadora del spotify premium en un ratito te cuento cosas de ella o de él todavía no tienes tu sitio reservado en la zona Mira, ¿No tienes tu sitio reservado en la zona? ¿A qué esperas? Solo tienes que entrar en nuestras páginas de Facebook y Twenty y unirte. Busca Zona 69 en Facebook y Twenty. I wanna boom, bang, bang with your body, yo. Oh. We're gonna rock it up before we take it slow, girl. Let me rock you, rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom, bang, bang with your body, yo. Oh. gonna rock it up before we take it slow, girl. Let me rock you, rock you like a rodeo. It's gonna be a poppy ride. Make me suffer, do whatever, cause I know you're one of a kind más bailados ahora mismo Mohammed con este Bambi Ride, así suena esto en la zona 69 sé que os gusta mucho eh, sé que os gusta mucho y por eso lo ponemos aquí en la zona 69 bueno que envidia que envidia me está dando el ganador o ganadora del Spotify Premium ¿por qué? pues porque va a tener una cuenta de Spotify Premium para escuchar música durante todo un mes toda la música del planeta gratis sin anuncios y bueno toda la que quiera Bueno, ahora que lo pienso, envidia no me da ¿eh? Porque ya tengo un miedo, ya te lo digo Si quieres un Spotify Premium Lo que tienes que hacer es mantenerte Atento a la zona Y según mandemos las preguntas cada semana Preguntas como ¿Qué prefieres? ¿La noche o el día? Bueno, pues preguntas de ese tipo Nosotros, eh, tú eh, contestas, nos comentas ¿eh? Y ya está, ya entras a participar Para ganar un Spotify Premium Es muy fácil, ya lo ves Voy a cotillear el 20 del ganador o ganadora Tema. vamos a, a desvelar De momento es ganadora, eh Vamos a decir, es ganadora, es una chica Tiene 24 años Es soltera No decimos más, busca chico eh, así que La gente ahí, los, eh, los chicos de la zona Muy atentos porque esta chica Se puede llevar un Spotify Premium Y un chico, eh, atención Vamos a hacer un programa, un programa De ligues, eh, vamos a... No, hombre, no, no vamos a ser así Bueno, sabemos que es de Asturias, ¿eh? Sí, es de Asturias Podemos deducir que le gusta el Real Madrid Y eh, le gusta música como The Killers eh, Big Noise, Melendi eh, Piratas, Melón Diesel, Juanjo Martín Le gusta Swedish House Mafia Pablo Copanos ¿Esto que es Pablo Copanos? De Viguetas, ese de Viguetas, ese le conozco Es un chico que es nuevo, está empezando hacer la música Me gusta, ¿eh? me gusta que tengáis el perfil lleno de cositas ¿eh? Porque así luego podemos saber cosas de vosotros Está muy bien esto, está muy bien Por ejemplo, eh, hay un apartado en Twenty Que se llama Citas Famosas Y esta chica en Citas Famosas Ha escrito Dice, no he tenido ninguna cita con ninguna famosa Aunque me gustaría con bastantes famosos Véase por ejemplo Cristianos Ronaldo Vale, sabemos que le gusta Cristiano Ronaldo Sabemos que es de Asturias Que le gusta el Real Madrid que tiene 24 años y que quiere un spotify premium y suponemos suponemos que le gusta la zona Sabido esto procedamos a felicitar a una chica que ha puesto en su Denti Sara Lago. o Sara Lago. ¿Eh? para ella por supuesto nuestro aplauso y a partir de ya tiene un spotify premium por un mes para escuchar la música que quiera Si tú también quieres un Spotify Premium, ya sabes, la semana que viene estate atento o atenta a nuestras páginas en Twenty en Facebook. Te recuerdo que si estás en Zona69.net, tienes las páginas a la derecha en dos botoncitos. Y bueno, si estás escuchando a través del Global House o el programa descargado, entras en Facebook.com barra Zona69 Radio Show o en 20.com barra Zona69. Entras, te unes y de paso, ya que estás, nos pegas un saludito Y si quieres, la semana que viene puedes participar y además leemos tu comentario en la antena ¿eh? Bueno, esto es una pasada, es una pasada Estamos en el 2x1 de Zona 6-9, ¿eh? es, es increíble esto Vamos a escuchar ahora la música de unos tíos que a mí la verdad es que me gusta mucho, todo lo que hacen Y especialmente temas como esto, se llama Field de Saxe Si escuchas y así suena en la zona 69, vamos a mezclarte los próximos temas para que los bailes y te lo pases bien. Don't stop, don't stop, don't stop. To ona es rumba gonsax. sax Dale Dale Put your hands up your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up. ¿Cómo? se llama I Want You, la música de Spencer Angel, un remix de Ramón. Y antes también se llamaba Phil de Sax, la música de Rivero, junto a Left and Right Y esto te va entrando por aquí, es lo nuevo de Tiesto Esto a Diplo, esto ya no conoces, se llama Samson, jabón. jump shake it, the the in I'm on a train. You oh. got 'em hypnotized. You got him hypnotized. You got 'em hypnotized. You got 'em hypnotized. You got 'em hypnotized. You got 'em hypnotized.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 Sin electrónicos nos vamos a ir despidiendo de ti junto a ti esto y Tiplo y este camo. A ver la verdad es que me gusta más la versión original que esta remix. Es como un poco raro, ¿no? Pero la verdad es que está bastante bien. Pero tiene mucho más fuerza en el original. ¿eh? Es que me gusta más. Me gusta más. Todo un placer estar contigo pinchándote temas en esta semana en Zona 69. Que pases una feliz semana, por supuesto, y que sigas acompañado de la buena música. Nosotros nos vemos en la se mueve.net Donde tienes el tracklist con todos los temas que suenan aquí en Zona 69 cada semana Y con muchos vídeos, novedades, recomendaciones y muchas más cosas También estamos en Twenty en Facebook Búscanos, lo he dicho, Zona 69 En Facebook, Zona 69, eh, Facebook.com barra Zona 69 Radio Show Y en Twenty, Twenty.com barra Zona 69 Nos vamos con el tema de Example, Kickstarts. A mí me gusta mucho y te voy a poner este eh, remix The afrollar. a salir, Adiós. I'm holding loose. Go to talk, then we choke like our necks in the news. Avoid the obvious. We should be facing the truth. Start to think it could be Now, Kinda I never really had any doubts. into your eyes, life without you. Together. again.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 Shot because I never really had any doubts Look into your eyes Imagine life without you Big, big starts again Start to think it could be fizzling now Kinda shot because I never really had any doubts Look into your eyes Imagine life without you Internet y música, tu mejor mezcla en Zona 69.